Burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems crawl upon the grump of page. <laughs> throat He hungers in his secret dreams The heart and ways of cruel machines his lover is not what you see But you will not leave a note At class of 1998 show The situation, tragedy Grand office, slick with soul Cliffhangers with no hope The water The gallery The flooded gallery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 Bueno, estáis eh, sintiendo Radio Cuca, estáis sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada y estáis sintiendo, pues bueno, esta noche... Mmm, coño, que suena por aquí? Oh, no, esto no quiero que suene. Perdona, a ver, ya es normal en mí que empiece con, con pifies. ¿eh? Voy a quitar esto... quita esto, esto, esto otro vale, venga ya está ahora ya eh, ya supuestamente ya pasaron todos los pifies pero tranquilos pueden volver el pifies es una cosa que ya es habitual en este programa pasa muchas veces pifias en mucho en, en anedonia oh, hostia flip es lo que se pifia por aquí eh. oh, la de la de Dios El anedónico miserable que soy yo, y especialista ¿eh? en meter la gama no, el gambón. Yo meto el gambón. Ya lo que tienen, seguramente, y una de las cosas que tienen. Eso que tengo yo dicho tantas veces de que soy aprendiz de mucho, pero especialista de nada. Igual ya lo que tienen, claro. Eh, como me en 40.000 cosas pero no profundizo en ninguna pues faigo esto es mal <risa> o por lo menos no un fa, no faigo ninguna bien de todo ¿eh? no ninguna bien de todo y acuérdome siempre de eso que decían bueno pues me decían los mayores ¿eh? a mí malos mis huelos los y míos profesores incluso ¿eh? dicen eso de mal más Poco y bien, ¿eh? que mucho y mal. ¿Eh? Normalmente decíntalo, bueno, pues de la que estaba aprendiendo a. Acuérdome, bueno, decíntalo por muchas cosas, pero yo acuérdome, por ejemplo, de la que estaba aprendiendo a escribir, bueno, la, mo, mo, ya sabía escribir, pero bueno, estaba practicándolo mucho. Curiosamente, una una habilidad, una destreza que, que a un año, pues, pues no se sé, no sé, usa mucho, cada vez menos. yo el primero que bueno yo sigo escribiendo mucho a mano, eh yo para tomar notas y y mismo para para hacer esquemas y estas cosas yo sigo teniendo que tirar de ¿eh? sigo teniendo que tirar de, del músculo sigo teniendo que tirar de la memoria muscular de si ejercicio de bueno, pues de dibujar esos yetres, que que en principio no significan absolutamente nada pero después signifiquen signifiquen tantas cosas ¿eh? Hoy ya os digo la, la mayoría, la más de, de la gente eh, ni siquiera ni siquiera escribe. Yo yo acuerdo me ¿eh? de aquel tiempo en el que yo estaba arrancando a, a escribir, eh, bueno pues a escribir eso, a trazar ese, ese lietres en, en un papel y acuerdo me de, de muchas veces que me decían eso de mal más poco ¿eh? y mal. coño mira eh, increíble tengo tengo a, a, a alguien en el chat un tal west 263 que dice se escucha perfecto esa Anedonia, y <ríe> sí, aunque se escuche bien ya yeah, nedonia y yeah, curiosamente Anedonia. Ah, pero pero partiste de del entamo oh, entonces dices que se siente bien porque estaba sintiéndose de fondo un cantarín que que funciona antes nada para pasar el rato hasta que llegaba la hora de, de arrancar con el con el programa ¿eh? Eh, nada Windows es ...eh... esto se escucha genial pero pero meto pifis meto muchos pifis y seguramente meteré más eh, según vaya pasándola ¿eh? según vaya pasando la noche Ma, pues mira que ya estaba yo eh, acostumbrándome a, acostumbrándome a ver eh, resignándome más bien porque acostumbrarme pero acostumbrándome para mal a que tuviera el chat vacío pero bueno, oye, por fortuna por fortuna hoy a da aquí aquí bueno, pues oye oye, fuera coñes que eso por lo menos que uno se sienta un poqueñín acompañado en este emisor en este sitio que estoy yo solo aquí de noche y con la luz apagao Va, oye pues presta por lo menos me sentir que sea una compañía a través de, de, de este medio cibernético tan extraño pero bueno igual ya estamos fechos a él precisamente por eso posiblemente tanta gente ya no eh, ya no usa pues, pues bueno el yapicero, o el bolígrafo eh, porque ya no tiene falta de escribir porque está muy acostumbrado a A, a lo mejor todos estos medios, claro. ¿Cómo vas comunícate? ¿eh? ¿Cómo vas comunicando con otra persona que, que conoces o que estás tratando a través del ordenador? ¿Cómo vas comunicate escribiendo papelinos? No, pues tienes que teclear, ¿eh? o lo mismo como me decía hoy un paisano. Con el que estuve discutiendo, bueno, discutiendo no, preparando un, un unas cosas y tal, decíame, pero yo que hoy en día ya casi ni siquiera, a ver, escribir a mano, no, escribir a, a, a teclado. yo cuido que tampoco curiosamente él estaba tan muy en contacto con gente mozo y demás y decía no yo pienso que que tienen del del dictar tienen de dictarse sin mismos esto que fai a la gente yo sigo sin tener WhatsApp sigo siendo un raro pero la gente que lo tiene yo fíjome cada vez cada vez más en ellos bueno cada vez más o cada vez menos también igual pero fíxome que sí que fa en una cosa que que antes no vi tanto y que ye el fecho de a ver, ya no ye que se manden mensajes de de texto, ¿eh? A través de, bueno, estoy diciendo ya no ya no ye como si estuviera hablando con una gente que que que sois vosotros, los que teáis del del lotulio, que tampoco Que tampoco uséis WhatsApp, seguramente todo el mundo usa cosa menos yo. Bueno, la nabásico tampoco. Bueno, todo el mundo usa WhatsApp menos el nabásico y yo. El nabásico ya sabéis el El realizador de, de Anabasis y ese, ese programa de historia del movimiento obrero tan fascinante que, se, que puede sentirse en, en la cuca. No sé deciros si el día ni en la periodicidad porque eso ya lleva un poco más azaroso. ¿eh? Pero bueno, oye, en, siempre vos quedan los podcasts si tenéis internet, ¿eh? si tenéis internet, si, si tenéis una conexión de internet curiosa para poder descargar cosas pues siempre os quedarán los podcast de, de Anábasis ¿Mm? de Anábasis y de 40.000 cosas más de, de 40.000 programas interesantes que hay en, en Radio Cuca y bueno, oye, ¿por qué no? en, en, en otros emisores en otras radios, también hay programas interesantes, hombre por favor <risa> ¿Eh? no hay falta ni de de Zilu pues decía me decía me decía el paisano este que que los mozos ahora que ya casi ni siquiera y la gente incluso que que yo veo por la calle, eh, ni la gente con la que yo me relaciono que si tiene esa cosa, ya no se escriben textu, como yo muy cansado. pero curiosamente tampoco no se llamen, ¿eh? Tampoco no se llaman para tener una conversación en tiempo real. Fáen esa cosa que, que, que yo... Me parece tan absurda de, de mandarse mensajes de voz. ¿eh? O sea, lo mismo que haces en una conversación normal. Bueno, pues cuando estás hablando con una persona normal, tú fales, el otro siente lo que estás diciendo y según acabes el tu turno, pues bueno, él empieza el de Bueno, pues fáen una cosa así, ¿eh? Pero, pero, eh, mandándose mensajes de voz, ¿eh? Pues uno graba lo que quiere decir al otro, pum, y, y envíalo. Y espera que el otro y responda de la misma manera. Y, eh, una cosa que no, ¿eh? Que no entiendo. Mira, dice wes WES263? Yo tampoco. Tampoco ten, tampoco tengo esa. Bueno, pues menos mal. Entonces estoy falando para WES263, ¿eh? Menos mal, menos mal. Pues pues sí, de verdad, oh, hues, que fain eso. Fai eso, es cosa rarísimo, pero pero pero fai yo no no tengo explicación. Acuerdo una vez que iba iba yo con con una amiga y tal, y entonces pues ella estaba, dijo me voy a hablar no sé quién, a una persona, una amiga común y y bueno pues estaba allí venga a hablar y tal y dice me di no sé qué esta y tal y dije ah hola buenos tardes hombre cómo te va Y no me contestaba, claro, no me contestaba porque no dije que estuviera hablando con ella, dije que estaba grabando y un mensaje y una una cosa, una cosa extrañísima, pero bueno, extrañísima para mí. El raro o lo mejor soy precisamente yo por no hacer esas cosas. Todavía, cualquier día pues, pondremos a hacerles esos o, o peores todavía, o peores, quién sabe. Pero de momento yo yo sigo escribiendo, el mismo escribo de vez en cuando con un, con un bolígrafo eh, o con un con un también, con lapiceros, yo escribo con con y, y borro con una goma y estas cosas, y estas cosas, eh, y estas cosas que, que me acuerdo cuando yo era pequeño, que no se me va la pinta, hombre, que estaba yo contando una historia de cuando yo era pequeño y estaba y estaba dependiendo a escribir, a escribir curioso. Y, y me decían aquello de val más poco y bien eh, que mucho y mal val más que, que llenes un, una, una follina de la libertad con una letra guapa y tal eh, escrita con cuidadín que no que, que escribas la libertad entera y que te llena de, de borrones y, eh, y, y todo con mala, con mala letra y demás y, y esto lo para muchas otras cosas acuérdome de esa de esa anécdota de de la escritura y demás pero bueno por decir eh, de, tienen me lo dicho para bueno pues para muchas para muchas otras cosas ¿eh? en general tú les casi toles tareas más eso de, de poco y bien que mucho y mal pero bueno yo no interioricé, ¿eh? no, no interioricé ese ese conocimiento esa forma de De hacer las cosas y de sentir el mundo, y entonces yo lo que soy de los de de los de poco y mal. ¿eh? Eh, va, me interesa me poco, o sea, interésame todo, ¿eh? interésame muchas cosas, en ese sentido soy de mucho, pero pero de mucho y mal. Perdón que antes te decís poco y mal, no, yo soy de los de mucho y mal, no de poco y bien. Llevo <risa> más de media vida haciendo radio. ¿eh? Eh, bueno, relacionado con la radio, eh, faigo radio en muchos años y todavía no tengo ni puta idea de radio, solo lo básico para pa tirar palantre. Y en 40.000 cosas más, pues pues pásame, pásame lo mismo. Oye, en fin, eh, no todos valemos para todo y hay los que no valemos para nada. <ríe> Falando de falando de escribir hoy hoy quiero yo hablar también de, de escritura sí ya lo sé muchas noches dedico el programa muchas veces dedico a anedonia a hablar de, de, de escritura de literatura ¿eh? bueno pues oye una de las mis aficiones principales dentro de, de, de esas 40.000 cosas que eh, que falgo mal eh, que falgo mucho mal pues una cosa que falgo Y todo lo relacionado con la literatura, préstame escribir y préstame leer, las dos cosas, ¿sí? y bueno, también, también, relacionado, no, relacionado no tiene que ver, también, bueno, pues me presta el cine, a ver ahora ya menos, ¿sí? con el tiempo voy volviéndome... Voy volviéndome, no sé cómo llamarlo llamo, le voy a decir tonto tampoco, y eso, voy volviéndome como, como vago, sí, eso sí, eso sí puede ser vago, sí, somos vago, la verdad que soy soy bastante vago, eh, eh, Reconocerlo, que, eh, a ver, pues, oye, eh, todo el mundo tiene los defectos y las virtudes, bueno, te amaldes en todo el mundo porque, qué sé yo, a lo mejor, yo me uno y me oye, yo no tengo ninguna virtud, yo soy todo defectos Y, y tendré que decir, vamos hombre, seguro que alguna virtud tendrás y entonces él igual le empieza a enumerármeles sus cualidades y digo, no, la verdad es que son todos defectos, tenías razón o lo mismo puede pasar que me venga otro que me diga oye, mira, a ver, yo no, ¿eh? como dices eso, de que todo el mundo tiene virtudes y, y defectos si yo no tengo ningún defecto, yo soy un, un dechado de virtudes ¿eh? y lo mismo, pues se me ha... A contar sus cualidades y digo, sí, la verdad que son todos virtuosos, no hay ningún defecto en ello. Bueno, ya sabéis que, que todo y nada no se puede decir, ¿eh? igual que siempre y nunca no se puede decir porque es muy peligroso. Bueno, vamos a dejarlo en que, eh, en, en que yo por lo menos tengo virtudes y defectos y bueno, pues... una virtud a lo mejor y interesado que no interesado muchas cosas y un, y, y un defecto y es que ninguna de esas cosas les fuego bien. Y otro defecto que, que sé que tengo, eh, ¿eh? ¿eh? Que los por ahí que dicen que me autoconozco mal, y me, no mira, bueno, sí, igual sí, pero bueno, hay algunas cosas que me autoconozco mejor y un defecto gordo que tengo y a la vaga decía, madre de Dios, vago, mojo lo mal, oh, soy vago, Soy tan vago eh, que, que, que trabajo el triple con tal de, de, de, de quitarme de un trabajo. <ríe> sí, sí, para quitarme una tarea soy capaz de, eh, de inventar ahí eh, maneras y pa', todo eh, para no hacer eso. Y de, después descanso y me digo, mejor la más difícil, más con, con el rollo de, de, de, de quitarme, de, de, de, de trabajar en esto todavía más. Bueno, en fin, cosas. a ver Gilipuertas también de vez en cuando ¿eh? de vez en cuando también también soy pero bueno precisamente como soy vagu bueno, pues eso traduce en el en la mi capacidad para pa ver cine ¿Eh? ya lo comenté también en, como prácticamente todo el, el fecho ese de que yo en antes pues bueno veía películas de todo gusta mucho el cine Y de un tiempo a esta parte, bueno, pues soy un poquillín incapaz, ¿eh? Cuesta me, cuesta me trabajo ver películas y si no son muy movidas, muy activas, muy de acción eh, Yo películas que, bueno, pues que sean lentes eh, o que sean de, de pensar mucho, qué tal o, o que cuenten historias ahí, bueno, pues aburridas o cotidianas o tal Pues nada, na, cuesta me, cuesta me la de Dios Cuéstame la de Dios, no sé, el fecho ese de estar de parado dos horas delante de una pantalla. Cuéstame, porque siempre se me ocurre de alguna otra cosa que hacer. ¿eh? ¿Veis lo de aficionado mucho, especialista mucho, maestro de nada? ¿eh? <risa> no, perdón, aprendiz de mucho, maestro de nada. Pues, pues, a mí, pásame, pásame eso también con las pelis. ocurren ocurre, se me ocurren cosas que hacer y no aguanto, o, o me engancha mucho o no aguanto dos horas viendo una... Viendo una película. En antes sí, ¿eh? en antes sí. Eh, pero ahora que va, que soy incapaz. ¿Cuál es la única manera que tengo de, de poder ver una película completa? Pues bueno, que te en un entorno un, un poquillín un, casi cautivo. ¿eh? Eh, por ejemplo, yo que sé, pues eh, en el cine. Hombre, si voy al cine, lógicamente, por tostón que sea la película, bueno, me pues veo la. ¿Eh? Que paso todo y paso todo y en el en el cine Y que diré yo, joder, pues colocar lo que hay el cine Como para ¿eh? pa salir de aquí bueno me Pero no, no hay, no hay cuestión económica No hay cuestión de perres Porque también me tiene pasado ¿eh? Eh, Bueno, pues precisamente lo que contamos ahora De, de estar en un sitio cualquiera ¿eh? Viendo una película Y aunque sea gratis Pues bueno, no voy a marchar del, del sitio Eh, tengo que aprovechar de fecho las oportunidades que me que, bueno pues me vienen para poder disfrutar porque al final se disfruta de esas de películas eh, que oye, pues no vería en casa pero, pero puedo verles si estoy en un, en un entorno cautivo semicautivo bueno, todo este rollo para contaros que felizmente me pescancé ahí No sé, habrá un par de selmanes de que no veo porque yo no tengo en nada puesto en la actualidad tampoco eh mira que vivo aquí paso todos los días ¿eh? pues les caéis de la ciudad y no sé ni en lo que se falla aquí pero bueno pues casualmente por, por otra persona que sí que está bastante más ¿eh? bastante más oyerta que yo a la actualidad pues eh, pescancie me que esta semana pues iba a celebrarse un un festival en Nubio la cómo se llama la semana audiovisual Ciudad eh, ciudad de Oviedo, ¿eh? Eh, bueno, para pa poder poner las siglas s a c o y poner saco, eso que se lleva ahora tanto, y al en Venantes... que precisamente hacía mucha gracia ¿eh? que, eh, oye, pues que al ponerle sigles ¿eh? saliera una palabra cualquiera, y joder, pues daba hasta vergüenza, la cuestión ya era poder poner un es sigles que, que no significara nada. Ahora, ¿qué va? Ahora, hostia, qué sé yo, pues, pues a la gente preste, qué sé yo, qué sé así. Pues pues estoy convencido, ¿eh? porque si no, el, el, el al, al polígono empresarial, al Principado de Asturias, por ejemplo, hubieran ni puesto otro nombre. Pero estoy seguro que ellos prestan, ¿eh? que ellos fueron gracia a que, que se llame Pepa, ¿eh? y, y que salga. Eh, ¿Eh? en el telediario, tal, eh, no sé qué haces en el Pepa, <risa> a ver, ver y es ridículo, esto seguro que, que lo llamaron Saco, ¡Oh, qué gracia, Saco, llamas Saco, bueno bueno, acuérdame que cuando yo era yo, chavalín, los, los skaters ¿eh? de la mía generación, montar en un, <risa> una asociación, que era la la asco asociación de skaters sovietenses asco bueno en fin historias la cuestión ya que el festival este en en cuestión llamaronlo saco podía llamarse de cualquier otra forma porque semana audiovisual ciudad Oviedo, podían decir semana sovietense del arte audiovisual entonces ya era la la soa ...pero a lo mejor decían... ...va, la soa, vaya, vaya mierda, ¿no? decirles mal más ponéis, saco... <ríe> ...si fuera, anda, pues vale... ...saco, dame igual, dame igual... ...a mí como, como lo llamen, dame lo mismo... Eh, ...lo que más me importa de, de este festival... Eh, ...y les las cosas que fan ...y de alguna de las cosas que fan ...pues fue precisamente... ...poner que fan que te siguen haciendo... ...pero que, que esto ya arrancó... ...el, el fin de semana pasado... Llega este fin de semana y de algunas de las cosas que hacen. Que está todo, la verdad, que está todo interesante. Pero llegué a poner eh, de alguna película de esas, que yo a lo mejor, si la tengo que ver en eh, en casa, pues pues quítola. <ríe> quítola a los 10 minutos. Eh, la, la primera fue, hostia, fue, fue un tour de force ya, ¿eh? Bueno, no sé muy bien qué significa lo de Tour de Force, pero creo que, que ya algo así como un esfuerzo grande. La primera fue un esfuerzo grande porque la primera que me animé el, el sábado pasado a, a intentar ver, el sábado o el domingo, no me, Bueno, no me acuerdo, que es verdad, uno de esos, uno de esos dos días, sí, el, el, el sábado, el sábado. Eh, sí, bueno, mierda, uno de los días joder, qué sé yo No me acuerdo lo que hice esta mañana Voy a acordarme lo que hice el fin de semana Bueno, por la historia allí que ponía eh, 2001 ¿eh? Una odisea del espacio De Stanley Kubrick Una película que yo vi cuando Cuando a era Modu y Una película fascinante ¿eh? Una película realmente impresionante recordaba Recordábola de aquella manera Vería la, pues, qué sé yo, no sé qué edad tenía cuando estaba una veintena yo era yo muy aficionado a ver eh, a ver de todo yo era capaz de, de ver de todo y aquella vira, eh, joder uf, me llamó la atención y entonces sí, yo, hostia, pues claro yo una peli eh, yo una peli especialmente lenta una peli lenta de cojones eh, eh, yo cuido que pelis más lentas que 2001 pues a lo mejor eh, no sé Otra que de rapazín me fascinaba la gente decía joder que tostón Esta de hasta que le llegó su hora el Western Este de de por por Charles Bronson. Bueno no sé si lo conocéis un Western de seribet que es extremadamente lento y bueno pues por lo que sé prestóme cuando lo vi. ¿Eh? y paseo que estaba abajo, ser qué puta pasada, qué bien fechuta, que me fe chutar, que, eh, que me han inventado, qué tal. Igual lo veo ahora y pasme una una basurilla. Eso pasóme un poqueñín cuando cuando llegó el internet, llegó esta disponibilidad casi semi infinita de ¿eh? de cine en antes claro, como a lo mejor no tenías acceso a tantas cosas Eh, a tantas películas, pues igual les que les poques que veías que tenías la posibilidad de ver, pues apreciabasles, les más de lo que de lo que aprecies o, o por lo menos de lo que aprecio yo. Ahora que tengo, tengo tal cantidad, ta, tal disponibilidad, pásame con la como con la música. el mismo efecto efecto voy a llamarlo así ya efecto discografía de Tijuana en blue ¿eh? eso pues que tengo la discografía de Tijuana en blue y, y prácticamente ni los ni los siento y en antes bueno pues el par de cintas que me hacía ¿eh? con ellos de entender los Tijuana en blue pues pues bueno disfruté, hacía una ilusión tremenda pues con esto de, del cine supongo que, que pasa un poquín un poquín igual y Bueno, pues, y luego, aparte, sí que hay películas que, que envíen mal, <ríe> envíen muy mal. Yo acuérdome que, bueno, pues, pues yo tenía en la cabeza la fascinación de la, la primera vez que viera Hellraiser. Pues sí, vale, Hellraiser, lo mejor, no sé si está ¿eh? calificada como de, de serie B. Seguro que no pasará a la historia del cine, pero bueno, a mí, flipárame, ¿eh? Y, y aquello, aquellos efectos especiales, aquella recreación del infierno. Yo decía, madre de Dios, qué maravilla, qué no sé qué. Y entonces, bueno, en cuanto tuve la, la posibilidad de, ¿eh? de acceder a través del internet, y ¡oh, Hellraiser! ¡Vaya pasada, Hellraiser! ¡Maja, la puñeta! Cuando la vi, digo, ¡hostia! ¡Vaya puta mierda! O sea, los decorados ahí, que metían miedo de malos que hieren. El infierno, un cuento de, de, de dar miedo, daba la risa. Se lo gusta que Pero bueno, oye, pues envié yo mal. ¿eh? Seguramente esa peli, cuando la vi en los 80, pues pues pareció una pasada, pero claro, pues envié yo mal. Envié yo mal. Mira, 2001, por embargo, no envié yo mal. ¿eh? Sigue siendo extremadamente lenta. Sigue siendo, pues no sé, yo diría que un poquillín hasta pesada, en ¿eh? algunas partes que dices tú, por Dios, que pase algo ya, que se termine este plano de, de no sé cuántos minutos viendo sencillamente una nave avanzar por entre las estrellas, por favor. Y luego parte enigmática, pero en el peor sentido de la palabra que... que ...pasen cosas que, que no sabes lo que son... ...y lo que dejen de ser y tal... ...vamos... ...una peli dura... ¿eh? ...una peli que no sé cuánto dura... ...pero andará peles tres horas... ¿eh? ...por lo menos... Y, ...y en esas tres horas... ...si, si tiene media hora de diálogos... ...pázme que lleguen muchos... ¿eh? ...pázme que no... ...que no tienen tantos... ...bueno pues poniela... ponerla en el festival esti Y, ...y yo dije, coño, pues pues tengo que aprovechar... ¿eh? ...tengo que aprovechar la, la oportunidad... ...porque, bueno, pues ponían en un teatro... Eh, ...en pantalla grande... ...y entonces decía yo, este pues... ...pues tengo que ir a volver a ver 2001... ...en pantalla grande... ...y efectivamente Vila... ...efectivamente, sí... ...bueno, pues envió yo bien... Sigue siendo una película fascinante. A mí fascinóme otra vez, justo -me, me mucho eh, Dormíme, Está <ríe> un pedacín. pero bueno, eso ya. Yo pienso que. Yo, yo no sé si tiene que ver con la edad, con los colesores que son, pero bueno, reconozco que como momento no llegué a dormir del todo. pero sí que a veces eh, tuvimos por allá que pa' acá en algún pedacito de la película. Bueno, joder, ¿qué? <risa> Hostia. Bueno, pues igual, ye... pero bueno, aguanté hasta el final, ¿eh? Qué curioso, porque pasó un después, son otros dos que vi, de los que voy a hablar vos de arreglo, que, que de mano llego y veo la... Al, al rato de empezar, entrame el, ¿eh? entrame el sueño, casi, casi he hecho un pegazo y, y luego espabilo otra vez y... Y ya estoy espabilado hasta que acaba la segunda parte de todas estas películas, viles viles bien, eh, con 2001 pasó un poquillín igual. ¿eh? Pues no sé cuál fue la, la parte así que más apj octava. Pienso que... ¡Ay! Que no o puedo hacer spoiler. Bueno, a los que no la vierais y tengáis intención de verla, pues tapáis los ollíos ahora mismo o, o cambiáis de dial. ¿eh? Pero tampoco ya que vaya a decir nada, hostia. medio sove un poquecín cuando cuando estaba arrancando la la nave pa Júpiter. oi, mira, huerto ese estrés, si usted gorda desconectó, esto va a ser que que tiene ganas de de ver dos mil uno, tener miedo de que dijera de alguna cosa, de alguna cosa inapropiada y spoilear. Si no, tranquilo, que no lle no lle nada, no nada que tal. además, más total aunque te lo contara, no no debes entendelo. a ver, no lo entendí yo voy a contarlo yo que no entiendan ahí nada, pero bueno, oye, en resumen prestóme prestome la de Dios esto fue el domingo, después el, hubieran prestado diré el lunes el a, a ver otra que también tiene una peli de esas, no la vi nunca pero también lleva una peli de esas que seguramente en casa no, no sería quien a, a aguantar dos horas y pico, casi tres de cine mudo ¿eh? una peli de de Frisch Lang el de Metrópolis que Metrópolis, bueno, miren, Metrópolis por embargo, si sí la vi también, bueno, pues pasa lo mismo vi la fa unos, unos cuantos años y, y no sé si sería quien a, a ver Metrópolis otra vez, yo solo en casa pero seguro que se me entero de que pone Metrópolis en, en algún sitio ¿eh? en algún sitio que te medio cautivo pues, pues bueno, no dudaría en un momento en, en ir a ver Metrópolis Eh, otra vez, eh, y ya os digo, está eh, la, la mujer en la luna, me parece que la, que la titulaban me presto, hubiera me prestado mucho mucho vela eh, ¿qué dice ahí el pues eh? eh, ya la vi pero no la entendí, ah bueno, entonces como yo yo, yo, vi, la, yo vi la un par de veces, pero tampoco la entendí ni, ni una vez, ni la otra, ¿viste? bueno, eh Voy a spoilear más, voy a spoilear más, no puedo evitarlo, porque, bueno, voy a saludar al, al mi amigo el cegaratus el de los Años, el bibliotecario, que vino conmigo a vino conmigo a Vela. Y, bueno, pues, aparte de, de comentarios de, joder, hostia, que dura, eh, es una medio tortura y tal, venir a Vela, así, jiji, jaja, y tal, bueno, pues, con la chorrada, pues, pusimos a... a buscar de alguna información para la red básicamente sobre sobre la película 2001 y encontramos una una supuesta entrevista inédita Stanley Kubrick en la que explicaba ese enigmático final de 2001 cuando se ve al astronauta que supuestamente pues está ahí En, en una especie, no sé, de dormitorio, decía de de el sitio este de estilo francés clásico, no sé, porque no estoy puesto, pero bueno, eh, eso es que enviellaba y que después aparece un feto, Bueno, pues que esta le cubre, y por lo visto, explicaba que lo que pasaba ayer era que había llegado uno de los extraterrestres y entonces, igual que hacíamos en la humanidad, si un organismo raro lo pillábamos, que lo metíamos en un zoo, un animal raro, un pabelo y tal, y entonces que estaba allí metido en el zoo y que allí en Villa ya lo final ya no lo entendí ni con la explicación de de Stanley Kubrick en ese artículo que he saber a si es verdad que decían y después volvían a mandarlo a la Tierra como un ser superior y era el fetu eso gigante bueno Mierda, una... <risa> para mí que es mentira, ¿eh? que, que eso inventó solo alguien, y no hay ninguna entrevista inédita con, con Stanley Kubrick y para mí que no sé ni ni si, ni si siquiera Stanley Kubrick sabría qué coño significaba todo aquello. Pero bueno, pues, pues yo una cosa de eso es es que, que a lo mejor no hace fa falta saber lo que significa, simplemente veslo y, y, y no lo entiendes, sencillamente bueno pues pues notaslo, sienteslo, sí. Sí, a lo mejor, ya sencillamente, ya y sencillamente eso. Yo tengo que reconocer que, pese a todo, pues oye, disfruté y prestóme la de Dios, la de Dios vela. Hubiérame prestado la de Dios ver la de, la de frisland seguro que me hubiera sogado también algún pedazo, pero bueno, oye, <risa> hostia, pero hubiérame prestado, hubiérame prestado. Lo que pasa que, nada ¿no? como soy un asalariado de miedo, pues resulta que a la hora que, que ponían la, la peli de frisland ...pues tenía que... ...que trabajar... ...de manera que ese día no pude ir a... a ver ninguna... ...por embargo sí que pude ir al, al día siguiente... ...a rever otra película... ...que también en su momento... ...también viera... ¿eh? Eh, ...pero que... Uy, ...pues prestábame ver otra vez... ...y que seguramente que pese a ser un poquillín... ...más más movida... ...y con más acción... ...si podía decir esa ¿no? que ...que cualquiera de estos otros que comentaba... ...pues seguramente en casa no sería Quina Vela... Eh, ¿por, porque, pues, pues, ...porque yo soy muy vago... ...y estoy en una peli de, de los años 50... ...me parece que era... Eh, ...Planeta Prohibido... Y, ...y pues pues pienso yo que, que... soportar ese cine de Nantes... ...que por muy de acción que fuera... ya era más lento, más... ...esos planos más largos y más tal... ...yo ahora no sé quién... ...no sé quién... Eh, ...no sé quién, un poco en ello... Pues ya lo sé, llevo la pena porque también fui a ver planeta prohibido y también me prestó, me prestó no sé cuánto, prestó menos sé cuánto, ver, bueno, pues volver a ver esa historia, esa esa ciencia ficción, ese cine de ciencia ficción tan bueno, pues llámala infantil, si es un poco serie B, aunque empeñaba ese uno que vino a hacer la presentación, en que aquello no era serie B, pero bueno. ...bueno, llámelo como queréis... ...yo no sé lo que lleve tampoco la... ...la serie B... ...ni en quién se carga decirte lo que lleve serie B... ...y lo que lleve serie A y lo que lleve la C... ...por cierto, oye, ya que estoy hablando de cine... ...eh, no puedo evitar... mandar un, un saludo al... ...al mi amigo Cabezón... ...que no sé si seguirá sintiendo... ¿sí? no sé si seguirá sintiendo... ...anedonia... ...decíame que de la que... ...de la que sacaba los perros con el transistor... ...que sentía anedonia... ...oye, si que estás ahí... ¿eh? que prestaría mala adiós que te has un saludo, un saludo muy grande, un saludo muy grande y a ver, una cocina y esto y para todos. Yo nunca, ¿eh? nunca voy a hablar de cine y vamos, facelo de una manera tan fascinante como lo hacía el, el compañero de pasión de cine, nunca me he puesto ese, ese título, Eh, Pasión de cine, sesión continua, que fue otro nombre que tuvo en antes el su programa. Como yo lo calificaba siempre, el programa de cine, para los que no os gusten los programas de cine. Sí, eso ya era. Un programa de cine que, joder, ya os digo, yo no yo que sé, ya especialmente aficionado al cine y cada vez según pasa el tiempo, a lo mejor un pequeñín menos. Pero, por embargo, aquel programa prestaba, de Dios. Y había una cosa que yo hacía que me prestaba mucho, que ya era, oye, pues aprovechar ese programa para, bueno, pues, oye, que fala hoy de esta película, coño, pues mira, voy vela. Que fala hoy de esta otra, pues, pues voy vela también. Y normalmente, eh, normalmente, muy, muy bien. ¿eh? Normalmente era una experiencia muy interesante y muy positiva. He Echo mucho en falta y constame que mucha gente lo lo he echa en falta. Ay, esperemos que alguna vez vuelva la Cuca, la Cuca que sigue, ¿eh? disney dime el wish. Yo también estaba pensando en él, la que sí, eh. Joder, vaya, vaya como prestaba aquel aquel programa. Pero bueno, oye, pues ya no lo tenemos, tenemos que arreglarnos, eh, de, tenemos que hablar de cine, otros que, que ya no chanamos, que ya no chanamos tanto. Muy buenos programas, disme eh, el West, efectivamente, increíbles programas, eh, me gustaban mucho, tenerme enganchado. Tuve una temporada eh, que mismo me metía me metía en el chat, los hermanos, solía ver unas dos personas más y ya estábamos ahí comentándoles películas al tiempo que, que lo sentíamos a que lo sentíamos a él. Un programa muy prestoso, ¿eh? muy prestoso. Seguro que él sabría decir eh, por qué unas películas son serie B o serie A o por lo menos Quién y el que quiénes son los que tomen las, las decisiones de cuáles son series o series B o series C o la de o la de mi madre ¿eh? lo que ellos lo que ellos quieran bueno por pues la cuestión y que bueno pues que fui a ver esta de Planeta Prohibido ya os digo más más animada eh, daba un poquillo la risa a veces de pensar joder pues cómo evoluciona la cosa no desde eh, eh, los desde los cincuenta La, el cine de ciencia ficción y demás bueno pero muy prestos ¿eh? a mí me gustó mucho la verdad que bueno pues que tiene un, un trasfondo si quieres bueno pues, pues bastante inteligente una historia una historia guapa el el cutuleta que hacía la, la presentación pues decía que si eh, juntaba cosas como como el, el, el inconsciente freudiano y, y, y también relación incestuosa de un payo una fia bueno a ver un bollo no oíste él diría todo lo que todo lo que hiciera la gana, pero yo bueno pues personalmente Yo, esas cosas, pues, pues tampoco llegué que les viera. Pero bueno, oye, lo dicho, seguramente él, es seguramente ese paisano, ¿eh? no llegué aprendiz de mucho y especialista de nada. ¿eh? Seguramente ese paisano y especialista en cine de ciencia ficción, que de hecho está, por lo visto, esta semana también haciendo pues una especie de curso sobre. ...la ciencia ficción... En el, ...en el cine... ...lo que pasa que sí también... ...poincídeme pues, mi horario de asalariado de, de mierda... coincideme con el curso ese... ...sí igual diva... ¿eh? ...igual diva, se aprendí algo... y tú que a mí... ¿eh? Y, ...y después... ...sí que vos prometí al del programa... Que, ...que esto iba a tener algo que ver con la escritura... ...y con la literatura... ...no me salíais impacientes... ...joder... Llegará, hostia. Tranquilinos, eh, tranquilinos. ¿m? Ahora voy a hacer un comentario al respecto y que llegue, bueno, pues sabéis lo de sobra. ¿eh? Soy extremadamente aficionado a la ciencia ficción. Que yo lo que pasa, que bueno, me la ciencia ficción tiene muchos subgéneros, vamos a, a llamarlos así, Y yo no soy Aficionado a todos, gustenme todos, pero hay los que me gusten más y hay los que me gusten menos. Bueno, pues yo soy más aficionado a la ciencia ficción, más realista, hard, esta que llama la ciencia ficción hard, la science fiction hard, o sea, la ciencia ficción dura, que mete conceptos reales de... ...de física y tal... ...y también es verdad que... ...bueno pues a lo mejor no tanto antes... ...pero sí mucho ahora... Mmm, ...el fecho de... ...tener leído muchas más cosas... ...de esa ciencia ficción dura y demás... ...pues faite que la otra... ...como que... ¿eh? Que, que, ...que te chirría un poquín... ...que de algunas historias de ese tipo... ...pues bueno, pues ya te parecen... ...un poquín demasiado... ...no sé cómo decirte... ...infantiles... Eh, Otra, ma, otra forma, pues bueno, no y es a lo mayor como, como una novela de una historia de ciencia ficción, sino como sencillamente una historia de fantasía. ¿eh? Eh, que Me gusta mucho también la literatura de, de fantasía. De la misma manera que hay unos géneros que me gusten más que otros, también hay unos formatos que me gusten más que otros. Por ejemplo, a ver, pues el cine de ciencia ficción en general gustame bastante menos que les noveles, les, los escritos de ciencia y ficción. Y es verdad que hay también películas muy interesantes. Yo qué sé, pues esto pues estaba diciendo 2001, Joder, yo una, una pasada, ¿eh? yo una pasada en ese aspecto. o yo que sé, por decir una más reciente, a mí esa de, de Interestelar me mola, pues tome mucho. La llegada, pues, pues tome mucho también. Tengo entendido que, que también hay, por lo menos de la llegada hay novela, ¿eh? tengo que hacerme con la novela, que seguro que me presta bastante pasto todavía que, que, que la película. Hay poco, por ejemplo, vi, vi esta peli que titularon Marte, la del marciano de Andy Weir, Bueno, Andy White, el escritor, la, la peli no llegué. Bueno, la peli no está mal, pero queréis que os diga, después de haber leído la novela, que, que yo la novela, bueno, pues que se leía muy bien, muy fácil de leer, y cortina y tal, y pero muy bien documentada y muy tal. Esa, yo casi no diría ni siquiera que sea ella ciencia ficción, porque, bueno, pues hay una cosa que, que no pasó, pero que podría pasar tranquilamente, igual no pasó todavía por... por falta de perros, pero pero por lo demás podía podía ser eh, tranquilamente podía ser tranquilamente una cosa que pasaría ya. Eh, o esta de Gravity, que todo el mundo me dice, como ah, cómo mola! ¿A ti que te mola la ciencia ficción? Seguro que la de Gravity te moló. Bueno, me Gravity a mí me gustó, hombre, pero es un inyección de afición y una cosa que podía estar guapamente ambientada y 20 años, <ríe> si sí, sí, no pasaría nada. Y te dicen sucesos aquecidos en el 85. Bueno, pues vale, po po podía ser. ¿m? Porque sale la Estación Espacial Internacional, que no sé en qué año la pusieron en órbita. Bueno, todo un no putede en el 85 estaba, que sí, joder, yo, joder. Todo con no el pute de estas cosas. Pero bueno, que eso que es ciencia ficción, pues tampoco un ye. ¿m? Que dada era da, una estratosfera. Bueno, más para arriba, pues sí. En la, en la órbita está en la órbita bueno pues pues vale bueno historias eh, para resumir que de la misma manera que unos géneros me gusten más que otros unos formatos presten más que otros y el formato escrito el literario pues préstame bastante más que el, que el formato cinematográfico aunque también hay cosas muy interesantes y luego dentro de los subgéneros de la ciencia ficción uno que me presta especialmente, no sé por qué, será porque soy un poco masoquista, y el de la distopía. Me eh, gustan mucho las distopías. Todos sabéis de mi sobra, de la pues, de la de la miocerencia, de la mio fascinación del mío casi se podría decir amor, si no fuera que que, que creo que ningún sentimiento positivo puede, puede atribuirse a la historia que cuenta... que cuenta esa novela, que cuenta 1984, de, de Orwell. Me fascina. Que es una distopía, sí, pero me fascina. Me fascina la distopía de, de 1984. Me fascina la distopía que presenta V. de Vendetta. Me fascinan las distopías en, en general. ¿Mm? Y ponían el... El, el miércoles, ayer, ponían una una película basada en una novela, que llamaban de ciencia ficción. Bueno, pues vale, sí, si queréis vamos a llamarla de ciencia ficción, pero pero yo sería más más limitado aquí, diría sencillamente una, una distopía. ¿sí? Si somos estrictos, pues bueno, la ciencia ficción tiene que tener de algún componente de ciencia. ¿sí? Eh, en este caso, pues no lo hay, pero sí que hay una distopía. Una película basada en una novela que, si bien yo tuve en ese momento ganas de, de ponerme en pie, eh, caminar contra la, la tarima, acercarme al presentador y, bueno, pues poner las mios manos alrededor del pescuezo y apretar. ¿eh? porque dicho eso de bueno estaba diciendo una película fascinante y no sé qué y tal bueno basada en una novela que no me estimo demasiado cuando estamos hablando de de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury pues hombre eh, si no me estimes eh, la obra de Ray Bradbury pues eh, sencillamente calla no lo digas porque como somos de algunos, unos cuantos, los adoradores ¿eh? de la obra de Bradbury, pues corres peligro de, de voy a decir de muerta, porque no tengo yo la capacidad física para pa matar a Naide, pero bueno, de sufrir de algún tipo de lesiones o por lo menos una experiencia desagradable. ¿eh? Bueno, pues contúveme. Eh, contúbeme pero bueno pues aquel eh, el, el cultureta en cuestión podía haber sufrido una una eh, pues, de algún tipo de consecuencia de experiencia desagradable por pues por, por, por, por, por, por decir eso ¿eh? por decir eso la peli realmente bueno pues yo muy guapa ¿eh? eh, yo una película de podríamos decir de Nouvelle pack Hostia, tiene eh, que sé de qué estoy hablando Digo, wow, esta película de Nouvelle-Barre, <risa> estilo Nouvelle-Barre, no tengo puta idea de lo que lle, pero bueno, repitió lo tanto, estoy pensando que ya era Nouvelle-Barre, aquella película, que yo digo, ah, wow, pues voy a decirlo ya que quedó de puta madre, <risa> Nada, no tengo puto, ni puta idea de aquella. sé que el director y un franchute, François Truffaut, que tengo entendido que el tal François Truffaut, he eh, muchas películas y que bueno pues que son todos de, de ese estilo, que yo no sé muy bien de qué de que va. Sé que lleve un género una manera de hacerles las cosas dentro de, de lo cinematográfico, pero bueno, tampoco sabría decir mucho más. Eh, yo una peli también antigua, bueno, antigua, antes de a nacer, lo cual tampoco llevo eh, para tanto. pero porque conozco mucha gente que ya estaba vivo cuando se estrenó Fahrenheit Hale 451 de Truffaut. Y, y una historia, a mí personalmente, la novela sí que me fascina. ¿eh? La novela es extremadamente fascinante. Presenta ese, ese mundo, ¿eh? ese mundo en el que los libros están prohibidos. Los libros están prohibidos ¿eh? porque, como decía... dicen en algún momento el capitán de los bomberos, fan que la gente ella infeliz, cuenten de historias que nunca pasaron, de gente que que lleve mentira, gente nunca existieron los libros de de filosofía, dice también el capitán, a ver uno dice una cosa, otro dice otra, y los dos piensan que tienen razón, fascinante, fascinante. Como los libros están prohibidos, eh, los bomberos, en cuenta de, de apagar incendios, eh, la su función es quemar, quemar libros. Eh, hay mucha gente que clandestinamente guarda los libros. La mayoría de la gente no tiene interés en los libros. Eh, prefiere ver la tele, eh, ver la, la pantalla, sencillamente, como le llaman. bueno ...los libros no les interesan nadie, tiene interés... En, ...bueno, poca gente tiene interés en leer libros... ...sigue habiendo algunos, de algunos pocos que sí que... Eh, ...sí que ellos en los libros, ya te son los... Sea, ...nunca mejor dicho, porque para ellos son un tesoro... ...un tesoro que tienen que tener oculto, un tesoro escondido... ...tienen que tenerlo escondido porque si se enteren ...bueno, pues uno que, que los detienen y otro que... ...todos los libros, pues... ...pues van a la quema... ...la historia básicamente... ...vuelvo a spoilear... ...siento lo mucho... La, ...el que no quiera... ...pues que tape las orelles... Que, que, ...que mueva el diá... ...hay otros... ...muchas emisores... ...muy interesantes... ...si... ...si estás sintiéndolo... ...por podcast... ...bueno pues... ...pues que lo pare... ...y que... Y que... ...abra otro podcast... ...por ahí... ...hay muchos... ...hay muchos... ...yo mira... ahora de un tiempo... A ...esta parte... ...siento bastante... ...uno que se llama... ...eh... eh ay, ...como yo, no sé qué de la ciencia... ¡Hostia! <risa> Ahora no me acuerdo yo... ...pero si está salvo un, un niño diciendo... en eh, ...no sé qué de la ciencia... Eh, ...bueno, qué sé yo... ...yo un programa de Radio Gaba... ...en Barcelona... ...pues, sala, pues, eso... Eh, ...no sé qué, el, el qué de la ciencia... Oh. ...bueno, pasaba mucho en este programa... ...como no puedo guardar silencio un momento para pensar... pues no se me vienen las cosas a la cabeza eso, y que yo tengo tengo anomia porque un montón de ¿eh? de partículas de radiación ionizante bombardearon la miocorteza mio cerebral Pues imaginemos, ¿eh? La, la fábrica de la ciencia, eso. Ahora vino sume la voz del niño. La fábrica de la ciencia. Bueno, pues yo siento mucho ese poscas. Si no queréis sentir el spoiler de Farehead 451, pues podéis eh, quitar este poscas, descargar uno de esos y sentir Por ejemplo, qué sé yo, ¿eh? Pues sí, o, o cualquier otro de, de Radio Cuca si, si queréis seguir con esta emisora descargáis alguno del Club Radio Show y sentís eh, reggae ¿eh? o descargáis alguno de Anabasis y, y sentís historia del movimiento obrero sí, sí, sí, sí, tranquilamente o descargáis alguno de la hora del raposo y sentís música variada podéis hacer muchas cosas ¿eh? yo aviso vos ...voy a spoilear un poquín... ...bueno, voy a spoilear... ...sí, voy a spoilear mogollón... ...la peli, bueno, pues la peli... ...la novela, mando un bombero... ...que se dedica a quemar... ...libros... Eh, ...y a raíz de que, bueno, como siempre... Eh, ...que conoce una rapacina... ...y qué tal... ...pues acaba interesándose... ...por los libros... Eh, ...al final, bueno, pues... ...están a punto de trincarlo y tal... ...y a Fushi... Eh, y al con una comunidad con una colonia de, de personas que, que también aman los libros y que viven bueno pues vive en el bosque fuera de eh, de, de, la, de la ciudad eh, y esa gente para intentar salvar los libros y, y protegerlos lo más posible lo que hacen es guardarlos físicamente lo que hacen de una cosa tan fascinante, yo recuerdo la, la primera vez que, eh, que, que vi el, el concepto. Cuido que vi primero la, la peli esta de Truffaut, siendo siendo en antes de ayer la novela, y uno de esos casos. Perinda Sina, fascinóme lo de aquellas personas que se presentaban diciendo: Hola, soy Don Quijote de Cervantes, o hola, soy. Pues 1984, de ellos Orwell, eh, conocíanse unos a otros por nombre de, de la obra que memorizaren. ¿m? Tenían, cada uno de ellos, tenían memorizado un libro, ¿m? una obra. Y el protagonista, como no podía ser de otra manera tratándose en este caso de un libro de Ray Bradbury, eh, el protagonista... la obra que memorizaba, tienen los las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Carlos Bradbury eh, y era un, un, un amante también igual que lo soy yo, igual que lo oye, que lo somos tantas personas de la obra de Edgar Allan Poe, fascinante Edgar Allan Poe eh, y fascinante Bradbury y pues fascinante al fin y al cabo también está esta película ¿eh? aunque el culto no tan un estimar en minchila en nebella ¿eh? bueno pues hay que ¿eh? hay que reconocer que escoó bien las las películas que, que iba a poner en este miniciclo dedicado al, al cine de ciencia ficción dentro de la saco ¿eh? la semana cultu no como era semana audiovisual ciudad oviedo la eso ya la saco y Curiosamente, curiosísimamente, eh, bueno, pues eh, ayer después de, de ver la película, pues eh, conté con otra persona y fuimos por ahí a tomar algo y tal, y contaba ahí, bueno, pues lo mismo que contábamos a vosotros, de qué iba la, la película, la historia, la, la, el relato, la novela y tal, porque, eh, bueno, pues, pues no lo conocía, no sabía, no sabía lo que era ni de qué iba. Y, y contaba y yo digo, mira, curiosamente estuve pensando, pues, si fuera yo, si yo fuera una de esas, una de esas personas, uno de esos miembros de, de aquella comunidad de salvadores de, de libros, de historias, ¿cuál sería el que yo me deprendería? ¿Cuál sería el, el libro que yo salvaría de la, de la quema? Memorizando, memorizando lo completo. Y curiosamente pregunté a esta persona y acertó <risa> acertó cuál iba a ser. Supongo que que la chapa muchas veces con él. Además acertó y, y acertó entre qué dos estaba. Porque sí es cierto que de mano, cuando pensé en cuál sería el que yo memorizaría, pues lo primero que pensé fue en 1984 de Orwell. Pero al momento decía yo, eh, yo un libro muy triste, muy trágico y un libro muy pesimista. Eh, que bueno, eso no, no tiene por qué ser malo, porque bueno pues yo creo que lo pesimista es más bien realista. Pero bueno, oye, eso no tenía por qué ser malo. Pero pero de, de alguna manera sentía yo, no, si, si tengo que preservar de algo... ¿eh? Si tengo que convertirme yo en el, en el, el contenedor... ...en el relicario de, un, de una obra... ...pues igual no tenía que ser esa... ...igual tenía que ser la, la segunda que... ...que he dicho esa, esa persona... ...y que efectivamente me fascina... ...que a lo mejor también llega hasta cierto punto... ...una, una distopía... ...pero que... En un final feliz cuenta historias felices y un sándwich feliz <risa> dice la West 263 yo uno de Terry Pratchett bueno, no lle mala elección en absoluto pero, pero sabes cuál cuál es el mío sabéislo todos, cuál es el mío pues no podía ser otro que eh, West ¿serías tú capaz de, de adivinar cuál es eh, el libro ...que que yo... ¿eh? ...que yo memorizaría... Bueno, ...bueno, no voy tampoco a... ...a hacer... ¿eh? ...a hacer aquí esperar... ...a hacerme lo interesante... ...a hacerme derrogar... ...pues es el libro que yo memorizaría... ...y que contaría a la gente... ...y que guardaría para la... ...posteridad, porque pienso... ¿eh? ...pienso que tiene... ...que cuenta una historia que... ...que o sea, la fuera verdad... Y mentira, y casi una distopía, y, y casi casi no está en ninguna parte. Pero, pero yo, el libro del que, que memorizaría sería, sería Momo, ¿sí? sería Momo de Mijael Ende. Eh, es el libro que, que tanto me fascina, Nidla eh, Wes, Gato Negro. Eh, bueno, pero no, no ni lo digo, a quitar a, a Montaje al, al protagonista de. de de de Fahrenheit 451. Eh, yo me quedaría con Momo. ¿eh? Creo que sería Momo, sería por barrendero sería sería Gigi, el, ¿eh? Gigi el, el, el, ay, el Cicerone. <risa> sí, sería así el que el que yo memorizaría. Eh, seguramente, ¿eh? segura, seguramente eh, Bueno, pues eh, a lo mejor mm, sí, yo cuido que de algún de algún tramo, eh, de algún tramo de, de de momo pienso que ya me memoricé ese que que tan impactado me dejó de, de de cuando los hombres grises llamen por teléfono a, a Gigi. cuando ya consiguieron perdí la huesa. Bueno, pues podía ser por poco, eh, pero seguro que tenieses esto también en mente. Hombre, el gato negro y fascinante, ¿eh? allí fascinante y el primer relato de desgarar que, que allí ya era mío tierna neñura, ni siquiera moceda neñura. Debe tener que 10 años, lo mayor cuando leí el ...el gato negro, 10, 11 años... ...el gato negro de Zarlampoé... ...Dios mío... ...Dios, lo que Dios, es que... ...de verdad, a ver, no lo vais a creer... ...pero falo de él... ...y respingome... ¿eh? Y, ...y un tremor... ...recuérreme el cuerpo y, y, y... siento escalofríos... ...ya lo sé, no lo crees... ...y de verdad... ...pienso en el gato negro y... Uf, ...Dios... ...temblor... Pero pienso Momo y entra en una sonrisa. Entonces, oye, pues mira, aunque nada más se por eso, pues quédome con Momo, quédome con Momo, con Bepo, con Gigi. Acuérdame, voy a tener que memorizar mucho más. Voy a tener que ir más allá de esa frase con la que me quedé, de cuando Gigi ha pesado un bravo, comprende que... Gigi, así fue, dice el libro así fue como Gigi el soñador se convirtió en girolamo el embustero dios como no para es fascinante a mí por lo menos bueno parece. ya no tengo nada se acabó no queda duda que este amor fue como en infino fugitivo soy el peor nocí para el ahora yo no nací para ser tierra y sé que es No queda nadie más que yo Y algunos indios del desierto Creo que tengo seco el corazón Marchando con mi maldición Por los burdeles del infierno Y sé que es cruel, pero de Nada es bueno para mí Yo nací para perder Y sé que es cruel, pero Oye, perdón, no tengo ni potencia de por qué estás hablando esto en cuenta de, de la música de fondo. De verdad, ¿eh? No, no, no lo sé. A ver, espera, qué idea que al botonuco este. Ah, ya sé por qué, por Porque... <ríe> claro, acabó el tiempo y en cuenta de tenerlo de... Rap... Bueno, mierda, ¿eh? oye. Bueno... ...que esta noche ya conté lo que, lo que quería contar, ¿vale? Mira, voy a voy tomar casi la banda sonora de, de la peli esta, del Fight Club... ...voy a tomarla como, como cronómetro para hacer el programa, ¿vale? ¿Eh? O bueno, qué sé yo, antes decía eso de... ...claro, ahora ya es más corto porque como no tengo chateros... ...pero bueno, esta, esta noche, por fortuna, ¿eh? tú vas a alguien aquí acompañándome... ¿eh? de verdad que préstame la de Dios tener a, ¿eh? a de alguna persona y bueno pues nada más oye eh, ya va a haber que ir eh, despidiéndose ¿eh? despidiéndose por esta noche porque bueno pues mañana habrá que hacer cosas y la vida de ha salido de, de mierda pues es pues lo, lo que tiene y una puta mierda la vida ha salido de mierda y una, una puta mierda valga la valga la rebuznancia ¿eh? en fin a lo único que, ¿eh? que puedo aspirar ¿eh? y a que no me a que no me cojan aunque bueno no sé hasta qué punto me cogieron me cogieron ya Oye, pero vosotros, cuidadín, ¿vale? Vosotros sí que tengo mucho interés en que no busco ya na, ningún val. Oye, prometémelo, ¿eh? Que no van, que no van La semana que bien, pues más. Y hombre, mejor <risa> ya no sería yo quien a, a decirlo, ¿vale? Conforme con que, con que te des ahí, ¿vale? Venga, vecinos, abracinos. Tal yo aquí. Un cabelo Pura y simple tomadura de pelo Porque era el pasado por arte de mal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 Memoria. Hay intentado verdadera historia. arriba y más atrás, Cómo te el discípulo que todo el mundo. Cambia el chaqueta, pero de pisándote el paso doble. con ellos. Viva las Rompe ya. que te dio primero.